Así que después vamos a leer alin comunicadito del momento por los pibes y demás, así que bueno, contaremos un poco de eso. Algo de nuestros compañeros de Venezuela. Y bueno, y, ¿y hoy, más tenemos hoy. Como siempre nuestro noti informe escava, que es la información de, de la ciudad y también tenemos eh, trajimos algún material como siempre intentamos hacer acá desmenuzar un poco Eh, ...la información o cosas que están en redes... ...o cosas que van sucediendo... ...muchas veces nos llevan puesto nuevas cosas... ...pero ahora pudimos eh, englobarlo en algunos audios... ...en algunas referencias que vamos a ir... ...escuchando acá con Ale... Eh, ...tratando de hacer una, una lectura de cada una de estas cosas... ...y bueno, obviamente compartirlo con ustedes... ...sabiendo que igual están el, el material en redes... ...pero en esta mesa por ahí... ...con un matecito de por medio... Lo, lo charlamos de una manera diferente, ¿no? que sí. no entre mejor. Se trata nuevamente del material producto de la presentación que hicieron un grupo de asociaciones civiles, un grupo de organizaciones sociales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la situación de eh, represión y eliminación de la protesta social que entienden las organizaciones, las organizaciones sociales y nosotros también, que este gobierno está llevando adelante contra todo nuestro pueblo. Eh, hace una semana larga ya un par de semanas eh, trabajamos las presentaciones específicas que hizo eh, que hicieron esas seis agro, a, a, organizaciones sociales eh, y hoy los que les traemos es eh, la presentación de una parte del gobierno ¿sí? a cargo de un área del ministerio de seguridad y como respuesta a eso? Eh, una serie de puntuaciones que hace el alto comisionado de las Naciones Unidas. Eh, hay más material además de este, sí falta la, la, el trabajo de relatoría de, de la comisión propiamente dicha, así que mmm, si bien pasaron ya hace casi tres semanas de esta actividad, consideramos que es sumamente importante en particular a lo que esta democracia en la cual nosotros habitamos esta democracia ya desgastada ya ineficiente ya necesaria de repensarse de otro modo esta democracia eh, tiene de legalidad entonces de, tenemos que entender cómo son las cuestiones eh, legales que están involucradas en esta, en esta situación de represión del estado por sobre la, el derecho a la protesta social eh, mientras también vamos pensando otras cosas en otros frentes como se diría habitualmente en nuestra militancia de cómo lidiar con esta, esta contraofensiva eh, restauradora que hace que nuestro pueblo la pase tan, pero tan mal. ¿sí? Así que vamos a estar mostrando, contando un poquito eso. Calculo que es cerca de la mitad de la hora de hoy. Exactamente. Todas las partes de la información y, y por suerte con este espacio de poder poner las voces en aquel momento que pusimos de los primeros oradores y después... Eh, la respuesta al gobierno eh, también cuando siempre sale a darnos eh, en los tobillos no en cuanto tratamos nosotros de exponer eh, cuáles son las realidades o por qué eh, sabemos y sentimos que están violando nuestro derecho constantemente no desde hace siete meses así que Nada, vamos a ir con... No sé si querés, ponés un temita. Ah, sí, sí. Hoy le pasamos algunos... Hoy hoy lo ayudamos a J.R. Hoy estamos Somos, picantes. Sí, sí. Así que le pedimos a J.R. que nos pase este tema tan interesante de un dúo extraño. Un español, Gabriel Ortega, que tiene un colectivo que se llama algo así como eh, Comunidad Roja o algo así, no me acuerdo uh -huh. bien. Y con alguien que es muy emblemático que es Salvador Amor. Sí. que es el hijo de Rafael Amor que a su vez es el nieto de otro amor que no me acuerdo de la cantante de tango <risa> claro, el abuelo era cantante de tango sí. el padre era un histórico eh, sí. can can cantor de protesta Rafael Amor sí. y este es el hijo de Rafael Amor que se llama Salvador Amor hacen este tema tan bonito que arranca así que se llama Sinceramente, Sinceramente. A poner la, pava. la revuelta de la gente la chispa roja rebelde desobediente que incendia la pradera de la paz. Sinceramente, no soporto estos gobiernos indecentes, corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad, Sinceramente, echa a volar por este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que bombe lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, Habrá que echarle corazón, uñas y dientes Amor y rabia que resisten nuestra gente No vencerán, no, no pasará Que nos devuelvan el mar El monte, el pan y la paz La alegría, la justicia y la igualdad Sinceramente echa a volar Hoy a este cuento un justo final Que vuelvan al mar El monte, el pan Y la paz La alegría, la justicia Y la igualdad Sinceramente Echa a volar Ponle a este cuento Un justo final Sinceramente Habrá que echarle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 i com ho sto como comentábamos al principio de este programa de hoy, eh, ayer, mmm, a, ya avanzadas las primeras horas del día de hoy, a eso de la 1, 1 y 10 de la madrugada, el Colegio Electoral Venezolano eh, pudo finalmente comunicar los resultados de, de las elecciones, eh, escrutado el 80% de los votos, lo que consideraba que ya era un punto de inflexión al cual no podría cambiar el, resu el resultado final. En ese momento comentó el Colegio Electoral que el, el oficialismo a cargo de Nicolás Maduro Moro había alcanzado la cifra del 51,2% y la oposición, la primera oposición la que competía por eh, la presidencia de la Nación a cargo del presidente del candidato Otmundo, que no Otmundo casi como un mecanismo defensivo olvidarme el apellido okay. eh, había alcanzado el 44,2% esto hacía que ese, esos 7 puntos ya escrutaban el 80% de los votos no iba a ser posible okay. cambiar el curso de la elección eh, el resto de los candidatos entre todos los otros candidatos sumaban el 4% Eh, esto sucedió bien entrada la madrugada, decíamos, y ya hoy por la mañana comenzaron todos los medios eh, que trabajan forzadamente con esa supuesta independencia en favor de los intereses de la dominación a señalar eh, que había fraude, que no era cierto, y empezaron a entrevistar eh, a cuánto venezolano se cruzaban en las calles Y por cierto, el domingo a la tarde habían estado eh, haciendo una movilización a la puerta de la Embajada de Venezuela, ante la cual también estaba agitada por Patricia Bullrich y otros tantos políticos de de del actual gobierno y, y no se saben si son oposición dialoguista ¿no? algo no. así sí, ¿se entiendo, Me, ¿no? me, me puse a pensar en lo, lo del del lo pro... en lo de las protestas en la calle a ver mm. si, entra, si entraría eso Si entraría eso, bueno <risa> Eh, nosotros desde el Movimiento Popular Los Pibes eh, emitimos un comunicado hoy a la tarde Que paso a leérselos Saludamos al heroico, digno y rebelde pueblo de la República de Venezuela Ese pueblo que hace ya tantos años viene sosteniendo un proceso revolucionario Guía, modelo y faro para toda la región a pesar del hostigamiento y agresión permanente del imperio yanqui, logran seguir teniendo procesos electorales modelos y continúa triunfando en escenarios tan complejos como son el de las elecciones. Aún con toda la manipulación del poder y sus medios de comunicación, su pueblo entiende la importancia de seguir sosteniendo vivo el proceso bolivariano tanto para su poder para su patria, como para la región nuestra americana. Chávez vive, la lucha sigue, honor y gloria al eterno comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, seguramente en el transcurso de la semana toda la FM Riachuelo estaremos allí siguiendo de cerca eh, cómo progresa esta cuestión de las elecciones en Venezuela porque ha habido... Eh, parte aguas importante de desconfiar de un proceso electoral que viene siendo transparente desde por lo menos hace 25 años eh, como en ningún lugar del planeta, con elecciones que tienen doble control que se registran con la huella digital y que después están las actas, o sea que hay una intención permanente de hostigar contra el país que resiste a los intereses de la dominación Seguimos escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Reaxuelo. Así comienza nuestro Noti Enfermezcaba. narradores por narradores jueves 8 de agosto a las 19 horas, invitados Brenda Bessette, Flavio Cezrenzi, homenaje a Enrique Larreta coordina Cristina García Oliver, esto va a ser en el espacio en Mansilla 2982 en Cava, pueden llamar al número para reservar su lugar eh, al teléfono 4962-9402. Repito, 4962-9402. Bajar la edad de punibilidad. Re respuesta manipulada a problemáticas adolescentes. Participan. Gabriel Lerner abogado exsecretario nacional de niñez, de, niñez, de niñez, adolescencia y familia. Padre Toto de Bedia, integrante del grupo de sacerdotes de Opción por los Pobres. Silvia Gómez, licenciada en Trabajo Social, presidenta del Centro de Delegados Inspectores de Menores. Modera, Eduardo Ticera y Marita Varela. Esto es de 18 a 20 horas el jueves 8 de agosto, lo transmiten por Zoom y en vivo por YouTube en el canal APDH Argentina. Presencial, si querés acercarte, es en Avenida Callao 569, Tercer Cuerpo, Primer Piso, Sede APDH, en Cava. Este miércoles 31 de julio, a las 10 horas, decimos no a la baja. CTA Ciudad, Piedras 1065. Convocamos a organizaciones políticas de derechos humanos, sociales y sindicales a reunirnos en rechazo al proyecto de baja de edad de punibilidad a 13 años, presentado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y todo el Ministerio de Justicia. Ese día comienza el tratamiento del proyecto en las comisiones de presupuesto y de penal. Pretenden incluso que no pase por la comisión de niñez Nuestro rechazo tiene que ser contundente Presentación del libro Los tres modelos en disputa La economía justicialista El desarrollismo y el neoliberalismo financiero eh, Santiago Franchina, Lucas Gobo y Roberto feletti presentan a Delfina Rossi e ita Gatman. Martes 20 de agosto a las 18 horas. Esto es en Rodríguez Peña, 80 Cava. Cerró la sala de operaciones de neurocirugía del Hospital Santa Lucía. Denuncian el vaciamiento en ese nosocomio que fue totalmente gradual. Trasladaron camas y equipamientos a otros hospitales y cerraron la sala de terapia por falta de personal. Hospitales en crisis. Si no fuera tan trágico, podríamos decir a este gobierno que no la ven. No, no la ven. El Ministerio Público de Defensa hizo una presentación ante la ONU por personas en situación de calle el pedido de comunicación se presentó ante el relator de relator de las Naciones Unidas para la vivienda adecuada Balaj Rajagopal con el objetivo de que intervenga en relaciones a las políticas y acciones que el gobierno porteño está llevando a cabo para abordar la situación de esta población tan vulnerabilizada piden suspender la línea 147 por irregularidades la asociación de médicos municipales solicitó la suspensión de la línea de atención del gobierno de la ciudad tras denunciar que se están vendiendo turnos para especialidades médicas en los hospitales porteños gravísimo La flor más linda de mi tres, Abonada con la bendita Nicaragüita Sangre de Tirián Gen sos... Después de 45 años del comienzo de la Revolución Popular Sandinista lo recordamos con este hermoso tema de Carlos Mejía Godoy Prontamente retomaremos el tema Yo te quiero Mucho mal. Ay, Nicaragua, Nicaragua bonita. Es el pueblo de Nicaragua, la flor más linda de mi que Fielita de Támagán. Pero ahora que ya sos libre, mi caragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, mi caragüita, yo te quiero mucho más. El oiga el imperialismo i Nicaraguanica se necesita. conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras. Perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos dos de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos consulta precios para la reventa 11 23 6 1 1 8 11 23 6 1, 1 Envíos en, en la zona, zona sin cargo Pisa conmigo Pisa conmigo sin querer si queremos usarle la que vos Porque yo no me cago cuando pido, pido pizza Prepisas caseras en el barrio de La Boca ¿Ya estamos grabando?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 FGM Riachuelo, compartimos este suelo G, G, G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 G, G. Apaga la tele i prende la ràdio de tu barri♫ Seguimos en vivo aquí eh, Recordábamos al principio del programa que eh, Allá por el 11 de julio O sea, ya casi Tres semanas, tres semanas ¿sí? eh, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Realizó una, serie de audi una audiencia Extendida eh, Para abordar la situación De la protesta social Y el derecho a la libertad de expresión En nuestro país ¿Cuál fue el motivo de esto? Bueno, una presentación realizada por seis organizaciones sociales, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Federación de Docentes Universitarios, la Unión de, Tra y de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, el CEPRO, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa y la organización Hijos e Hijas presentaron ante esta comisión una serie de denuncias bien fundamentadas, decíamos por aquel entonces eh, muy rigurosa en la presentación de pruebas no mm, fueron interpretaciones de hechos sino que fue un una descripción muy fundamentada en los hechos sucedidos desde que este gobierno asumió el 10 de diciembre próximo pasado. A esa presentación de las seis organizaciones muy acotada, muy muy organizada, de cinco minutos cada una, le sucedieron las respuestas del gobierno nacional, en particular del Ministerio de Seguridad y también de la Secretaría de Derechos Humanos. Y a esas presentaciones presentaciones de los dos de las dos entidades, de las dos representaciones del Estado nacional argentino. Fue le respondió eh, el alto comando de las Naciones Unidas y también la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo esto que parece un montón de actores no habituales y frecuentes en nuestro lenguaje porque son a veces situaciones muy legales Eh, muy reducidas y a veces de poca difusión, nosotros nos hemos dedicado a tratar de compartirlas de un modo lo más amable y sencillo posible, porque consideramos que poder entender esto que se presentó, permití, permite y permitía en aquel momento, y también sigue permitiéndolo, desentrañar ese modo tan particular que ha tenido este gobierno, desde que asume, de perseguir a cualquier organización popular, democrática, que dé batalla a las injusticias y a la falta de derechos y a la falta de dignidad para nuestro pueblo. O sea que no solamente eh, es cómo le responde el pueblo organizado a las denuncias del gobierno, sino que también muestra un hilo conductor de una política previamente planificada por este gobierno, bueno, pre previamente planificada por este gobierno, quizás sea exagerar un poco... ...las capacidades de este gobierno... ...digamos que sería... ...previamente planificada... ...por poderes. aquellos poderes... ...fácticos, nacionales... e ...internacionales, que sostienen... ...a este gobierno... ...en el lugar en el que se encuentra... ...entonces, eh, sin más de eh, rodeos... ...vamos a tratar de meterle el diente... ...hoy en particular... ...a... Eh, ...las declaraciones que hacen... ...en esta audiencia... ...ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos... El eh, el señor el abogado, el doctor Alberto Fauri, que es... Eh, área de cooperación del Ministerio de Seguridad. Exactamente, un área de cooperación internacional del Ministerio de Seguridad. Sí. Antes de, de hoy, que tomamos nuevamente este tema, la última vez que estuvimos trabajando esta audiencia, eh, presentamos los seis alegatos de las seis organizaciones sociales. Estamos elaborando un material para subirlo a las redes y que sea se más fácil de verlo y de entenderlo, y con subtítulos y demás, así que hoy simplemente vamos a retomarlo para darle continuidad al trabajo que ya habíamos hecho hace un par de semanas. ¿sí? Bien, ¿qué es lo que planteaba este buen hombre Alberto Forí en defensa del ministro de Ministerio de Seguridad? Bueno, lo, lo que primero dice, ahora los obvios que vamos a escuchar, eh, dice... No represión No es eh, dice que el protocolo corrige deficiencias, ah, según sus palabras. Así que escuchemos el primer audio. El protocolo bajo discusión, en 943, intenta remediar una serie de falencias que ha tenido el sistema institucional argentino y que se han agravado notablemente ...en las últimas dos décadas. Bien, ahí es donde presentaba el título de lo que iba a decir... ...una interpretación de este gobierno... ¿no? ...que intenta, es un protocolo que intenta resolver deficiencias... ¿no? ...y no como bien lo expresaba en las primeras ponencias... La compañera de, de la Federación Nacional de Docentes, universitaria, donde planteaba claramente que había sido diseñado para después justificar las represiones ante la quita de los derechos de nuestro pueblo. Suena como cuando dice, no, nada más le dio un correctivo, ¿no? Y era tremendo golpe. Bueno, y en el segundo audio eh, habla de los cuatro momentos de, de violencia del pueblo, ¿no? Que coinciden... Con las, ...con las peores crisis económicas. Ah, mirá vos, qué casualidad. A ver, Jota. Esta, esta deficiencia tiene que ver con el intento de alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos... ...mediante el uso de la violencia. Esto ha ocurrido en cuatro oportunidades, desde 1983, en 1989, en 2001, en 2017 y en 2024. Bueno, otro ejercicio bastante Exualidad. pobre de la retórica de este buen hombre porque cambiar eh, el objetivo por los fines es bastante burdo, digamos. O sea, si hubo eh, situaciones de violencia en el 89, en el 2001, en el 17 y en el 24, es porque hubo acciones de un de distintos gobiernos que claramente iban en contra de los intereses del pueblo. Entonces, es, es al revés la cuestión, ¿no? Es como que la respuesta de ellos es, eh, no sé... Como que en realidad toman lo que es nuestra respuesta o qué le sucede al pueblo, que, que muchas veces fue espontáneo, porque todo lo que plantea ahí fueron salimos a la calle y no es que dijimos vamos a juntar... No, fue la gente saliendo a la calle y en vez de, de ver por qué salió a la calle es... No, porque la gente sale a la calle y hay que reprimirlo. Entonces el por qué nunca importa. O sea, lo importante es que la gente no esté jodiendo en la calle, ¿no? Y bueno, habla de los cuatro casos. Eh, él, obviamente como interpretación, la interpretación que hace el gobierno de estos cuatro. Así que ahí escuchamos un poquito más. En los dos primeros casos, dos presidentes constitucionales debieron terminar antes su mandato y en los últimos dos casos, lo que se buscó mediante la violencia fue alterar el funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina, que se encontraba bajo sesión. El modus operandi en ambos casos fue exactamente igual violencia inusitada en las calles, tratando de generar caos con incendios, con violencia, con toneladas de piedras que hirieron, a en el último caso, a más de 20 miembros de las fuerzas de seguridad, eh, y con el objetivo siempre igual de un conjunto de diputados representantes de fuerzas minoritarias que se buscan solidarizar, entre comillas, con la violencia inusitada generada por organizaciones afines a ellos mismos, y así interrumpir la sesión y la deliberación del Congreso de la Nación, lo cual obviamente obstaculiza seriamente el funcionamiento democrático del país. Bueno, eh, para quienes nos escuchan y quizás no recuerdan qué pasó en el 89 ni en el 2001, el 89 un proceso inflacionario pero exacerbado, una hiperinflación importantísima que promo terminó generando el adelantamiento de la asunción del gobierno de Menem, reemplazando a Alfonsín, elección que ya se había realizado y que se adelantó la, el, el paso del mando. El, sí. ¿sí? La eh, pero quienes tenemos algunos años, recordamos que la inflación era imposible de soportar porque yo en ese momento trabajaba de docente y cobraba mi salario y te podía asegurar que a la semana ya no me alcanzaba para más nada y lo volvían a aumentar y volvían a no servir para nada, o sea, era muy terrible la, el nivel de inflación que había en ese momento eh, y no y los que teníamos trabajo los que, te, los que empezaban a quedarse desocupados la situación era cada vez peor en el 2001 creo que es más reciente todo el mundo sabe, ¿no? Eh, el fin la salida de la convertibilidad fue con una tasa altísima de desempleo con una, una, una rifa de los bienes de, comunes de nuestro Estado en manos de las potencias extranjeras y no quedaba otra alternativa de, le, de lo que sucedió como vos bien decías la gente salió a la calle desesperada porque le habían incautado el dinero que tenía los escasos dineros que tenían en las cuentas algunos que tenían todavía cuen, dinero en las cuentas o sea que son medidas que desde el estado promovidas por el Estado en contra de no una vez, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez veces hasta que el pueblo siente que ya no le queda más salida que salir a la calle. ¿tá? Y las más recientes, las del 17 y las del 24, quienes sí estuvimos allí, recordamos con precisión que en ambas situaciones la violencia... Comienza por un exageradísimo dispositivo de seguridad, tanto en el 17 como en el 94, que intenta alejar del Congreso a cualquier tipo de manifestación. ¿Por qué alejarían del Congreso cualquier tipo de manifestación? Y seguramente porque dentro del Congreso lo que se pone en juego no está del lado de los intereses de la gente. ¿Por qué la gente iría a manifestarse al Congreso? Porque lo que está en juego dentro del Congreso no está de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo. Bueno, eso es la violencia que ejerce nuestro pueblo. ¿eh? En realidad es, cuando la represión avanza, el pueblo tiene derecho a defenderse. Y eso es lo que sucede. Ahora, él va a seguir insistiendo ¿no? respecto de si tenemos derecho o no a decir algo cuando no nos gusta ¿No? Diríamos que es, que es una trampa, ¿no? Para desentrañar lo que es la Constitución liberal. A ver. Ustedes saben, la Argentina eh, está conformada, de acuerdo constitucionalmente, como un sistema representativo de gobierno. Eh, y el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional establece textual, leo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición. En este sentido, el gobierno de representativo de la Argentina no toma como constitutivo de su funcionamiento el gobierno por medio de asambleas populares. Eh, me sorprende porque justo eh, antes de, de que salga el audio iba a, a decir esto, ¿no? porque justo pusiste eh, la imagen esta de el Congreso, la fuerza, la que sea y la cantidad que sea para que no lleve el pueblo, siendo que se supone que adentro se está decidiendo a favor del pueblo o lo que se supone que eh, los representantes del pueblo están votando, no y claramente no no es así, no está siendo así así tiempo buenos meses sí me parece que es un pequeño detalle para decirlo irónicamente que muchos gobiernos eh, eh, cuando toman medidas en contra iba a decir de alguna tendencia política pero la verdad que la verdad que mm. desde la, desde el retorno de la democracia en 83 le cabe no, el sallo, al través a través de cualquier gobierno, gobierno sí. que hemos tenido no, nada más que algunos son peores que otros digamos ¿no? sí. pero le, le cabe el sello porque muchas veces cuando no el gobierno toma medidas impopulares no soporta que el pueblo se lo haga saber prefiere que nos callemos las bocas y que tengamos fe y esperanza en, en sus palabras ¿no? entonces digo eh, claramente ahí hay algo que eh, a veces con algunos compañeros y compañeras decimos en chiste bueno cuando escribieron la constitución alguien le agregó alguna frasecita digamos ¿no? porque la eh, veníamos bien con que el pueblo es soberano pero que se gobierna solamente a partir de sus representantes. Alguien lo agregó cuando nos dimos vuelta para mirar para otro lado. Escribió escribe ¿no? Escribió Chiquito que solo gobierna y delibera a partir de sus representantes. Esto que parece un chiste, en realidad es eh, excede las posibilidades de este programa, pero seguramente hay que comenzar a pensar y debatir cómo es el estado de salud de esta democracia basada en la representación que no quiere decir que sea el único modo de un gobierno democrático, que se se sustente se sustente la representación a partir de delegados, legisladores, diputados, senadores, etcétera, digo. También hay democracias en las cuales es el pueblo que decide directamente en asamblea, claro, y de hecho la Constitución también contempla la posibilidad de que el pueblo decida o acaso es edición cuando se convoca un plebiscito, ¿sí? Para decidir sobre alguna cuestión que no está clara, ¿no? O acaso es, es edición cuando se convoca una asamblea constituyente, ¿sí? Claro. Si la asamblea constituyente van los representantes y es una constituyente como la del 94 bastante dudosa también, porque el pueblo no lo invitaron a la constituyente sí. del 94, lo mirábamos por TV. Entonces, Digo, me parece que más allá de, de, de, de, de, de, de ablandar un poco el clima de tensión que genera estos temas, necesitamos meterle cabeza en, a tratar de pensar si es realmente el único destino de la democracia esta democracia representativa o existen otros tipos de democracia. Bueno, hablábamos de Venezuela al principio, una de democracia protagónica, una democracia participativa donde el pueblo desde las bases constituye sus decisiones o el ejemplo de, de las comunidades zapatistas o el ejemplo de otras comunidades que existían desde hace mucho tiempo que viniese este rollo de la democracia representativa esto es lo que plantea este gobierno que a la vez dice no creer mucho en la democracia porque si lo escuchan a mi ley dice que no cree en la democracia ...y que él es el topo para venir a destruir todo el Estado... ...bueno, tiene sus incoherencias también... ...bueno, podríamos, ahí podríamos extendernos un programa más... Eh, ...bueno, tenemos el último audio de Forik... ...que es eh, habla del sentido de los cortes... ...desde la idea de las intermediaciones de las políticas sociales... ...muy interesante a ver qué dice... ...solamente durante el periodo 2013 en adelante se promulgó este tipo de actividades tendiendo a generar organizaciones a partir del financiamiento por parte del Estado Nacional eh, en base a la privatización de la política social y a la intermediación por parte de estas organizaciones políticas eh, en tareas que son propias del Estado Nacional y de sus políticas públicas. privatización de la política social es la es la frase que me quedó en la en la mente si sí. viste hacia dónde vamos ¿no? o sea que estamos privatizando la política social no será acaso que el, el estado este estado este gobierno conducido por este estado y otros gobiernos que condujeron el estado en otras oportunidades no logran o no quieren eh, darle en el hueso a esta cuestión de de la asistencia social, de lograr que nuestro pueblo no pase hambre, no pase eh, malestares profundos ¿no? ¿No, no será que no se hace cargo nunca ¿no? a este dudo, porque es el chivo expiatorio de, de, de estar donde están, no era tirar a nosotros tirar a nosotros, tirar a todo lo que era las políticas sociales, las organizaciones la economía popular, todo lo que venga en ese paquete y era con lo que ellos casi digamos que, que su campaña ¿no? desde, desde el odio, desde el no Así que no, no sé hasta dónde también eh use y le conviene y no quiere terminar con eso. Bueno, te propongo Hasta ahí con Fori. Te propongo algo, aquí Digo. terminamos con Fori. Mhm. Uh -huh. Vamos a escuchar alguna cosita que hizo el bueno de Pedro Asnar sí, contándonos acerca de Escuchen, de Corpoland, es? ¿sí? A ver si nos tiene que, que una época trabajando. en que las corporaciones tienen más poder que los gobiernos. Un puñado de mega millonarios empuja al planeta a una ruina inhabitable como si no hubiera otra opción. Y los medios de comunicación son manipulados para adormecernos y hacernos olvidar que, como ciudadanos, somos los protagonistas de la historia y que en nuestro trabajo y en los frutos de la generosa tierra reside la fuente de toda riqueza. Hoy la democracia, la dignidad humana y la vida misma están en peligro la corpoland, la tierra al servicio del dinero sangriento, se tiene que acabar. Nuestra mejor herramienta, como siempre, es la conciencia. Festejar la nada Máquina de adormecer, máquina de asesinar Máquina de engatusar Y estaba pedro asnar para nada ajeno a la situación que está atravesando nuestro mundo desde hace un tiempo tratando de indicarnos el camino de lo que está en juego mientras nosotros discutimos si déficit fiscal si canasta de monedas si no si, si, otras si palabras de si los los cómo se llaman los books los mixs los líquidos no todas esas palabras raras bueno de eh, lo que está en juego es un una tierra destinada a los negocios y a las corporaciones. ¿Qué le responde, estimada Chani, la ONU, el alto comisionado de la ONU, a este funcionario de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad? Bueno, arrancamos con los audios de él, ¿no? De Ahí va. Sean Sharap. Sean Sharap. Esperemos no decirlo mal. Eh, empezamos con el primer audio, ¿no? Que dice que las protestas sí pueden traer inconvenientes. A ver cómo lo dice él. Quisiera recordar que la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos, órgano de control del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, señala que las reuniones pacíficas sí pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o a la actividad económica. Los impedimentos a la circulación se constituyen como un elemento natural del ejercicio del derecho a la protesta, que no pone en entredicho su protección por parte del derecho internacional. Qué bueno, ¿no? ese yo pensaba mientras escuchaba esto en la edición digo esto realmente es salir por arriba de un conflicto mientras di se discute si está bien o está mal si tiene derecho a cortar y protestar o tiene derecho a circular ¿no? La famosa propuesta que hace el periodismo independiente, ¿no? De dos derechos en tensión, ¿quién tiene la no no por una cosa o por la otra. Ninguna. el que tiene derecho es el el único derecho es el de la protesta porque eso detrás de ese derecho hay otros derechos conculcados y en tal caso bueno el si corte, pasa, sí. ¿no? no es tan grave pasan cosas genera molestia? sí claro genera molestia porque están defendiendo derechos ¿sí? o sea que para que ese, este sistema siga funcionando es necesario que la gente se pueda quejar incomodarnos un poco claro aún con, con nuestra incomodidad que es lo que cualquiera que entiende que hay derechos en juego eh, entiende cuando va por la calle y se so, Le cortan la calle, ¿no? Uy, uh, che, bueno, vamos por allá porque hay una marcha. Pero hay muchos que pasan y, a, y preguntan, ¿por qué están...? Ah, ok, y apoyan, no claro. se quedan, pero apoyan con un bocinazo, así que... Bueno, el que tiene dos de Bien por Jean Jarab, uno a 0 ¿qué más? Y sigue con lo mismo y dice que las autoridades deberían facilitar el ejercicio del derecho a la protesta. A ver, ¿cómo es eso? Según la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Reunión Pacífica, si bien existen situaciones en cuales la eh, parcial restricción puede ser justificable, toda restricción tiene que ser limitada a lo estrictamente necesario, dado que este derecho es fundamental para la realización de muchos otros. La Relatoría Especial ha resaltado que el rol de las autoridades debe ser de facilitar el ejercicio de este derecho y no de restringirlo exactamente y continúa y continúa diciendo que la protesta es esencial para la democracia es lo mismo que estamos debatiendo ahora eh, y que si la calle está cortada deberían pasar por otro lado dos más dos. Según la Relatoría, el derecho a la protesta debe de ser reconocido como una herramienta democrática vital importante para la conquista de otros derechos, una característica que la libertad de circulación no tiene, eh, toda vez que puede ser fácilmente compatibilizada con el ejercicio del derecho a la reunión, por ejemplo, a través de identificación de vías de circulación alternativas. Igualmente, según el Comité de Derechos Humanos, la mera interrupción de actividades diarias no constituye violencia ya inorabilidad por sí solas la dispersión y la actuación de las fuerzas de seguridad. O sea que no es que hay que reprimir a la protesta social, sino que hay que aliviar el tránsito en las calles, ¿no? Que hay otras, hay otras calles y que den una vueltita más porque hay gente que está reclamando por derechos. Está, estamos seguros que es el comisionado y no sos vos poniendo una voz rara. No, no, no. no. Por las dudas. Por... Es Jan Jarab. Es Jan Jarab. Eh, bueno, y ahora hace todo un, un repaso y un planteo de un par de cosas. Habla de los hechos del 12 de junio, eh, la represión a gente en, en lo que fueron manifestaciones pacíficas y del uso de armas letales. La información recibida respecto de los hechos eh, del eh, 12 de junio eh, dio cuenta de la aplicación del protocolo en contra de manifestantes pacíficos con el objetivo de dispersar la reunión y impedir que las personas se apercibieron en el lugar. Asimismo, la oficina ha recibido información sobre el uso de la fuerza excesivo que no sería acorde a las recién publicadas guías para el uso de armas menos letales, como los gases lacrimógenos, incluido el pimienta, y las mal llamadas balas de goma, munición compuesta principalmente por metal y cuyo uso indebido, como ya se demostró en otros países de la región, puede generar lesiones graves como, por ejemplo, daño ocular. A mí me mueve todo, no sé los que están escuchando, pero dice no de otras armas letales porque no hacen lo que correspondiera. Acá tenemos, mira, para muestra, bastón botón Tuvimos de compañeros ahí, no, que han que han fallecido y que hemos estado en la calle y, que, y hemos visto sangre de compañeros. Así que eh, hacen lo, lo, lo que les parece no y sabiendo que hay alguien más que va a salir por ellos. Pero bueno, eh, en algún otro momento algunos no se salieron con las suyas porque había gente haciendo su trabajo, sacando fotos y, y mandando al frente como correspondía a todos los que hicieron las cosas. Eh, bueno, sin ponerme tan específica... Eh, Continuamos con, con un próximo audio eh, que habla de los procesos penales sin pruebas. Compañeros que están encerrados sin pruebas. Preocupa también la estigmatización. Eh, como señala la mencionada Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos, la existencia de hechos violentos individuales no justifica tratar a la reunión en su conjunto Como violenta. Aún menos se justifica la utilización de conceptos como terroristas o perpetradores de golpe de Estado para referirse a quienes se manifiestan. Me uno en este contexto a las preocupaciones expresadas hace unos días por la propia CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión. Al respecto, vale recordar que la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo ha insistido que no se debe identificar como terrorismo a otras conductas, aunque delictivas, que no cumplen con los criterios internacionalmente reconocidos y menos aún conductas que ni siquiera constituyen delitos. Bueno, eh, hay todavía dos personas detenidas, eh, no solamente eso, sino que otras personas que fueron escarceladas eh, tuvieron que atravesar una prisión preventiva por algo que no tenía ninguna prueba para sostener el Ese tipo de medida judicial Eso es porque hay una Realmente hay una Articulación entre este Estado Represivo Y un poder judicial Que va acomodándose a la luz De cada gobierno, en particular a los gobiernos Que van en contra de los derechos del pueblo Con fiscales como tornelli Que ya sabemos de qué se trata Después de haber sido el encargado de seguridad de Boca En la época de Mauricio Macri, Macri, Macri. Así que lo conocemos bastante bien Aquí en el barrio Eh, no nos extraña nada, y eso merece también una medida de algún modo que ponga la mirada sobre estas cuestiones del Poder Judicial que nada que ver con la, la justicia, falla falla antes de juzgar. Y recalcando lo que hablábamos la otra vez cuando cuando pusimos los otros seis oradores, eh, esto de que... Todo el, todo el lío y todo lo que muestran y, y el meter miedo, ¿no? Para que uno diga, "No, no voy a ir porque me van a pegar, porque me van a alliar, porque me van a meter preso." Y no es que me meten preso o me tienen con esposa no, compañeros que todavía están detenidos, hay dos que todavía están detenidos, así que eso de, de querer eh, meter miedo y no tienen no tienen bases para nada. Eso es lo peor, eso es lo peor todo. Eh, bueno, y termina Eh, finalmente hablando de los costos de los operativos a ver si nos, será que nosotros vamos a tener que poner de nuestro bolsillo para que nos peguen a ver Otro elemento a señalar es el uso del derecho penal en el contexto de protestas sociales. La oficina recibió información de la detención de al menos 33 personas durante las protestas del 12 de junio, sobre las que el fiscal de la causa habría solicitado la prisión preventiva sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieron tal solicitud. Se habría dictado la falta de mérito de la detención de al menos 28 de las personas detenidas. Además, genera preocupaciones sobre la independencia de fiscales y jueces el hecho de que se habrían presentado para sustentar esta medida las declaraciones del Poder Ejecutivo en redes sociales. Bien, eh, bastante claro Jean Jarab, de ahí donde planteaba lo que, si no me equivoco, en, en la presentación de Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Uteb. Eh, Hacía referencia al costo de los eh, operativos Que el gobierno, particularmente el Ministerio de Seguridad A cargo de Patricia Bullrich Quería facturárselo a las organizaciones O sea que, volvemos a repetir Que hay ahí una clara intencionalidad De perseguir, eh, como decimos nosotros Sacarnos el oxígeno, sacarnos el agua Sacarnos los alimentos, que no es ninguna metáfora uh -huh. Porque entendemos que este gobierno como ningún otro se ha dado cuenta prontamente del valor que tiene la organización popular, que valga la pena aclarar muchas veces nosotros mismos no tenemos tan claro el valor de nuestra organización yeah. como la tiene este gobierno y nuestros enemigos. Entonces, este material con el cual hoy terminamos una primera entrega, una segunda entrega, perdón, eh, seguramente podrá difundirse para que un montón de ...de compañías y compañeros en el, en el largo y ancho de este país... ...o amigos, o amigas, o vecinos, o vecinas... ...puedan empezar a entender algunas cuestiones... ...o compartir, o a discutir, o a debatir... ...para nosotros es una, un material indispensable... ...para que en cada uno de nuestros espacios, compañeros... ...en cada nuestro, cada uno de nuestros lugares de producción social... ...y de militancia diaria y cotidiana en nuestros territorios podamos tenerlo como una herramienta, un insumo indispensable para que nuestras conciencias no sean vulneradas por este modo de dominación que antes que nada nos pegan, seguramente que nos pegan, pero antes antes que pegarnos nos hacen pensar de otro modo. Entonces lo fundamental de este material es no tener más información, y discutir, ni estar actualizado de lo que se está discutiendo, sino tener herramientas suficientes como para poder dar las batallas de esta cuestión que le llamamos las guerras cognitivas que nos apalean la cabeza antes de que nos peguen en el cuerpo. quieren conquistar desde el cerebro, así que no hay que dejar eso. con colonias ah, Colonializar nuestro cerebro. Ahí ahí está. Así que por hoy, sí. si usted está de acuerdo, lo dejamos así lo vamos a retomar el viernes, mientras también vamos a estar haciendo una actividad... En la casa Todo el Hay las casas de atención y acompañamiento comunitario del barrio de Avellaneda, de la localidad de Avellaneda, del distrito de Avellaneda. Va a haber un encuentro de CACs en la casa que tiene la organización Darío Santillana en la estación de Avellaneda, la estación Darío y Maxi. Eh, y toda esta semana nos vamos a ir preparando para lo que entendemos que va a ser una de las movilizaciones más importantes de lo que va de el periodo de este gobierno que es en una semana el san cayetano de este próximo de pasado ¿Siete? mañana del miércoles 7 de agosto uh -huh. donde confluirán no solamente las organizaciones sociales y populares como es habitual desde el macrismo sino que también también Están anunciando su participación, la CGT, las 12TA y un sinfín de compañeras y compañeros y la población toda. Así que vamos calentando más que la pava y el mate. Nos vamos preparando para una movilización que nacerá como siempre ahí en Liniers y llegará hasta la Plaza de Mayo. Nos vemos en la calle y nos escuchamos el viernes. Adiós, saludos a todas y a todos. Chau, chau.